¿Qué tal amigos de Sin Tarjetas? Estamos nuevamente en una emisión de este, su programa favorito para las cuestiones deportivas. Eh, estamos de regreso y les tengo una grata sorpresa porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo exigieron en las redes sociales. Tengo aquí a, a mi costado a Daniel Compain para que podamos platicar de esta semana de campeonato, esta semana de pelea. Esta semana que nos contará Daniel si realmente habrá algo que disfrutar o que valga la pena en el boxeo. Daniel, dile por favor, dale un saludo a tus seguidores que estaban preguntando el por qué no habías estado presente en este nuevo formato que tenemos como podcast. Nos pueden escuchar en Spotify y también de manera eh, libre en la página de sintarjetas.mx. Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal Aldo? Buenas noches otra vez aquí de regreso ya Un saludo a todo nuestro auditorio también que nos escucha Y pues sí, como tú mencionabas Aldo, estuve ausente un buen rato también en gran parte Gracias a la ausencia de falta de buen boxeo, falta de buenas funciones Ahora este año veo que quieren cerrar con broche de oro, quieren cerrar con buenas peleas Quieren resurgir el boxeo de cara al año venidero Y bueno, qué mejor que regresar con una exhibición de del máximo exponente mexicano que hay en el momento ¿no? Que es Saúl Álvarez ante una prueba más, ante un reto muy importante, ya no quiero sonar repetitivo siempre diciendo que es de lo más difícil que le han puesto en su carrera, pero pues Canelo nos sigue sorprendiendo con los rivales que elige y en esta ocasión el ruso Kovalev va a ser una prueba durísima, lo que que va a ser difícil que lo supere. Es correcto Daniel, vamos a entrar de lleno en el tema, el peso Daniel. Eh, puedes explicarle a nuestro auditorio que no está muy empapado y que simplemente cree que la pelea es el Canelo contra un campeón eh, ruso ¿puedes explicar la cuestión del peso y Canelo cómo va a encontrarse por primera vez aquí? Claro Aldo, esa es la, la parte importante yo creo que es donde hay que hacer más énfasis donde es el peligro de esta pelea eh, para el Canelo, Álvarez va a subir 15 libras para esta pelea con respecto a lo que fue la última con Daniel Jacobs Coalep ha dominado esa división a lo largo de los años hasta que Andre Ward llegó y le pasó por encima en dos ocasiones Pero Kovalev es un maestro en esa división, se maneja a la perfección, tiene una pegada impresionante, tiene 29 knockouts en 34 victorias. Daniel, déjame interrumpirte. ¿Kovalev es es un maestro o fue un maestro en la división? Fue un maestro en la división y nos está demostrando que quiere regresar. Viene de tumbar a dos invictos importantes en la división, como lo fue líder Álvarez y Anthony Yard, que venían invictos. Entonces, es un, ¿es un buen escaparate para él para demostrar si realmente está volviendo o solamente viene por el billete? Hay dos lados de la moneda, Daniel. Vamos a explicarle también a nuestro auditorio y varios que, que ya lo conocen. Hay dos lados de la moneda. Eh, Canelo quiere ir por uno de los cinturones de esta división. Por el uno de los cinturones per, pertenece a Sergei y Covalera. Los demás cinturones están repartidos entre otros peleadores de la categoría. Y los, digamos, detractores o los que no están muy convencidos de la carrera del Canelo, pues argumentan que Kovalev, de todos los campeones de esa división, es el más débil y el que puede estar más a modo para Canelo. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, Aldo, pero hay que recordar, como lo mencionabas tú hace unos momentos, el peso. El peso es muy importante y él se está introduciendo en esta categoría. Estaría buscando su quinto título en, en una categoría diferente, recordando que le quitaron el, el, el título que quedó vacante ahora con la pelea de Golovkin contra Derberchenko. Entonces, sería su quinto título en una división diferente, unificando el cuarto nada más, porque es, la, es le quitaron el título pasado, como ya te menciono, y tiene que entrar a esta categoría de a poco. Creo que es un buen rival con el cual él puede lucir, Y también lo van a exigir bastante. Yo no creo que vaya a entrar de a poco, Daniel. Yo lo que siento es que va a entrar y salir. Va, va a ganar, este, bueno, posiblemente, y según las apuestas y los pronósticos, va a ganar este cinturón. Y de ahí no va a regresar a, a esta división, es lo que yo siento, Daniel. Es algo eh, que, que si se da contra los que están ahorita en buena forma en esta división, realmente... Eh, por más que el canelo le veamos muchas eh, aptitudes y sea muy capaz y muy disciplinado el peso es el peso y, y puede puede resultar en un capítulo no muy eh, avante para él entonces yo pienso que entra y sale Daniel. y eso sí Aldo, hay que mencionarlo y, y ser muy certeros con eso contrario a lo que yo te mencionaba en, en ediciones pasadas y en peleas pasadas que veíamos a un canelo que seguía en ascenso que seguía en ascenso y que no demostraba su tope Pues en esta última pelea que lo vi boxear con, con Daniel Jacobs, yo creo que ya se vio un Canelo Álvarez que ya lo vimos llegar a su tope, que ya se empieza a cuidar un poco más, que ya empieza a ser un poco más defensivo. Entonces coincidiría contigo en que no creo que tenga la necesidad de, de explotarse en esta división, ni la necesidad ni las, ni la capacidad quizá para aguantar los golpes en esta división. Hay que recordar que a Saúl Álvarez jamás le han pegado muy muy fuerte, como ya lo mencionamos, quizá el que más le metió las manos haya sido Yedrani Golovkin, Y, y la exhibición que le dio Mayweather pero fue más que nada de boxeo no fue bueno el último golpe. golpe que le dio Jacobs no bueno pero el último golpe por que por le dio da Jacobs le dio pero no lo simbró entonces eh, muy bien Daniel Kovalev Canelo Canelo Kovalev eh, muchos están mencionando que es la pelea del adiós de Kovalev que va a cobrar un buen cheque que le va a dejar el camino libre a Canelo, a, a un nuevo boxeador más joven, que tiene más futuro y que con eso se va a dar por bien servido. Yo siento que no es tan así, ¿eh, Daniel? Eh, quiero quiero creer, quiero ser un romántico del boxeo y Kovalev pues, viene de un país eh, de, de Rusia donde no creo que se presten a, a eso. No va a ser nada blandito. Creo que, creo que tiene una sangre de guerrero y para mí va a tirar golpes. Pero lo que coinciden muchos analistas deportivos, muchos expertos, es que va a sufrir mucho al cuerpo. Incluso ya lo dijo el, el coach de Canelo, que le van a tirar al cuerpo. Yo creo que por ahí va a ser. Yo creo que por eso más que nada eligieron a este rival, por la velocidad. Ya es un rival de 36 años, ya es un rival que se ve un poco más lento y Canelo pues va a explotar un poco más su velocidad. Lo va a poder lastimar abajo y lo va a ir, lo va a ir debilitando round con round. Pero si descuida un poco la pegada de Kovalev, no la ha tenido ningún rival, los, ni el mismo Golovkin. Eso es lo que... Eh, ningún otro, ¿me entiendes? Y, y donde le llega a meter un buen golpe, nunca hemos visto a Canelo cómo Eso. reaccionaría ante un golpe de... Es una diferencia abismal, estamos hablando que va a subir 15 libras, más las que va a subir el día de la pelea, Kovalev, va a subir bastante más, más, más sí. pesado. Y más acostumbrado, ya sabes que es diferente y no es cualquier cosa 15 libras. Daniel, ¿qué va a pasar si Kovalev le pega un golpe como el que le dio Jacobs? en la pelea pasada que lo dio o sea fuerte sí, y claro bueno, en el rostro eh. va a ser más difícil que lo logre conectar cobalet por la velocidad pero sí como bien mencionas si lo logra conectar con un golpe de esos habría que ver qué pasaría y como tú dices haría pensar al canelo realmente si está para estas divisiones o realmente no pronóstico en mi pronóstico es una pelea que va a irse a la larga Siento que Canelo la va a trabajar, como la trabajó con Jacobs. siento que Canelo ya se está yendo un poco más por el lado económico que por el, que por el deportivo, y no tanto por esa exigencia física, sino más por la comodidad de rivales y cuidarse su integridad. Siento que sabe que es la estrella ahorita del boxeo y se va a cuidar. Siento que se va a larga y va a ganar Canelo con tranquilidad. ¿Con tranquilidad? Sí, con tranquilidad lo va a boxear y lo va a caminar bastante por el ring. ¿Va a sufrir Kovalev? Va a sufrir abajo, Aldo. Va a sufrir los ganchos abajo que le va a meter Canelo porque... Ya vimos... Cómo... Para eso lo eligieron, Aldo. Para eso lo eligieron. Ya vimos cómo noqueó al británico Liam Smith, ¿no? Con un gancho abajo. Eh, y que luego Liam Smith eh, declaró que le dolió, dijo que le había dolido. O sea, sí, pero tú bien sabes algo que a, a Canelo Álvarez se le facilitan mucho los rivales que son lentos, y por eso toda su carrera se ha caracterizado por tener rivales de esas características, de más lentos, quizás de los últimos más rápidos que enfrentó ha sido Daniel Jacobs, este, se enfrentó con Amir Khan, pero mucho peso más abajo, casi todos sus rivales han sido de su mismo calibre físico, Ahorita se va a enfrentar a un boxeador también muy físico, que también es lento, que le va a ayudar a, a lucir. El boxeador más rápido con el que se enfrentó fue Mike Werner y, y ahí sí lo hicieron ver mal. Sí, sí, sí, lo recordamos bien eh, aquella noche del 2014, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, Daniel, tú eres una ferviente a, amante de la ciudad de Las Vegas. Eh, ¿Por qué esta fecha, eh, día de casi en el Día de Muertos, no se te hace algo este, extraño esta nueva fecha que, que agarró Saúl Álvarez? ¿Será parte de un experimento? Pues, pues es algo inusual, Aldo, es algo inusual, pero también hay que recordar que otra vez el boxeo tiene pensado repuntar este año 2020. Agarraron nuevos contratos con televisoras, está De Zone que agarró un nuevo impulso ahora contratando bastantes boxeadores y yo creo que es una nueva fecha que están abriendo para que ahora en el año haya cuatro fechas estelares de pelea, ya no solo tres, que ya no sea solo en mayo, en septiembre y en diciembre ahora quieren establecer también la fecha de noviembre que es una fecha pues agradable también porque es, es, es casi concluyendo el año. Ok, Daniel y aprovechando tu conocimiento ya sabes, algo que a mí no me gusta los de perdón, los, las tarjetas ¿Quiénes la van a llevar? La van a llevar los referees Dave Moretti otra vez ya sabemos que Dave Moretti se la pasa apoyando mucho a lo que es este la esquina de, de Canelo Álvarez, lo hizo también toda la carrera de Mayweather. Es como... ¡Qué bárbaro! un Yo no entiendo por qué lo siguen. Eh, a, a, debe haber muchos conocedores del del boxeo, como para repetir con este señor que... Pues de Moretti vive en la ciudad de Las Vegas, eso sí te puedo decir, ya mucho tiempo ya allá. lleva, ya, ya es, un, es, un, es un juez conocido, los otros que lo van a acompañar son Don Trela también un juez con mucha tradición allá en, la, en Las Vegas, y Julie Lederman, que ya sabemos que es familiar de, del que lleva las tarjetas de HBO muchas veces de Lederman. Bueno, este, ya sabemos que la parte del negocio impera y por eso nosotros lo que buscamos es que haya acción en estos 12 rounds, y esperemos que Canelo salga avante, ¿por qué?, porque lo queremos ver eh, contra diferentes tipos de, de boxeadores, Daniel, eh, teníamos por ahí la lista de los últimos con los que se había enfrentado, y, y lo que tú dices de la edad, tenemos dos peleas con Golovkin, eh, esta con Kovalev, eh, Jacobs no es ningún, tampoco ningún este jovencito, Pero, eh, entonces Rocky Filden, bueno, no sé si contarlo. Con, con no, el no creo claro que, que cuente como un rival que se merece. Chávez Jr. y Liam Smith son los últimos boxeadores con los que ha, con los que ha peleado. Y pues bueno, esto nos tiene. y Se ha y, enfrentado a puro rival mayor de 30 años. En sus últimas, desde Miguel Cotto, podemos observar este pasando por Amir Khan, pasando por Liam Smith, con llenado sí. Goping dos veces. Daniel, pudimos observar con Daniel Jacobs que y te, te lo informaron por allá el contacto que tienes en el MGM que la gente pasó sin sin pagar a lo último sí, para sí, poder sí, llegar la la eso fue. debe ser una llamada de atención para Canelo para que nos regale peleas muy interesantes yo sí yo yo no me arrepiento yo dije que la pelea con Jacobs iba a ser interesante pero no una pelea que que simbrara al mundo del boxeo o que y no lo fue o que jalara muchas, mucha mucha atención Para mí fue una buena pelea, pero no es una pelea mí, para de, de mí quedó mucho, quedó mucho de ver esa peleando y esta pelea con cobre tiene que ser un parteaguas para Canelo, porque como ya te mencionaba, Canelo ya no es un muchachito, ya tiene 29 años. Lo que pasa es que ya venimos haciendo estas transmisiones nosotros a lo largo de 3, 4 años y sí, yo te mencionaba, tiene no tiene tope, no tiene tope. Ahorita ya va a entrar a la recta final de su carrera, me refiero en el máximo nivel, ¿no? Que viene de los 29 a los 32 años. Creo que tiene que aprovechar si da una buena exhibición en este peso hay muy buen dinero en esa división, hay buenos rivales, Y si por ese lado se está yendo, puede aprovechar, pero tiene que, como dices tú, realmente demostrar al público mexicano que va a cambiar su, su estilo de boxeo y ser un poco más agresivo y dejar un poco el lado defensivo, porque si no atrás de él viene la que va a pelear en la pelea costelar chicos como Ryan García, que vienen con todo, buenas, buenos nuevos muchachos, talentos que, que es lo que le gusta ver al público mexicano, más fajadores y más centrones. Daniel, para ya no quitarle mucho tiempo a nuestro auditorio que a lo mejor ya va llegando a su destino o ya está terminando el break de la oficina o casi la clase de la universidad, que esperemos estén poniendo por ahí atención, eh, están surgiendo nuevos nombres ya en el boxeo. Eh, Canelo, pues a lo mejor a los últimos tres años era lo único que sonaba. Vimos lo que pasó con Andy Ruiz, que lo tendremos en otra cápsula. Oh, sí. eh, eh, es, estamos con Errol Spence, que, que también, este, bueno, tuvo su accidente, pero, accidente. pero este, Crawford... Eh, varios nombres que ya están llamando la atención del Importante, boxeo sí. eh, el regreso feroz de ese de muchacho pateado, que te comentaba o sea. también yo que en el en el, los pesos pesados que viene dando mucho de qué hablar el, el asiático 9 que va a ser ese va a ser el próximo libra por libra número uno del mundo de una bestialidad boxeando bien en buenas cosas para el boxeo acaban de agarrar un contrato ahora con e Sports otra vez para volver a sacar el lanzamiento del juego de, de Friday Night Fights que tenían Fight Night no Fight Night Ajá. sí perdón este que tiene más de 10 años que no lo sacan sí. Entonces van a entrar van a entrar través de la industria de boxeo junto con The Zone Y necesitan estrellas ¿no? El regreso de Paquiao es una buena cosa que menciones Ahorita viene la pelea de Jacobs Contra Chavez Jr. también que Jacobs También lo van a sí, volver a levantar tendremos en otra cápsula sí. también Daniel y, y como ya mencionabas lo de Andy Ruiz Eso a los pesos pesados se empiezan a hacer Ahora los que acaparan las, sí. las, las, las vistas otra vez Después de que desde Mike Tyson No se veía ese tipo de... Claro, claro. y estamos eh, ante nuevos boxeadores Entonces el Canelo Debe ser una llamada de atención su pasada pelea donde no hubo el público que se creía que iba a asistir por ahí los pay-per-view la verdad no sé cómo hayan quedado pero tiene que empezar a tener combates mucho más llamativos el tercero con Golovkin la verdad es que eh, no sé a mí ya no me atrae mucho porque la cuestión de que no No, nos, vimos a Golovkin eh, también, la, ahorita esa tercera pelea, esta pelea contra Derbeachenko, se vio a Golovkin también, que ya le están pesando los años, o sea, lo vimos lo dijimos, la primera pelea contra sí. Canelo llegó un poco tarde, ahorita desgraciadamente los años no pasan en baldo, cambió a Abel Sánchez de su esquina y su boxeo se sí, volvió sí, un poco sí, sí. más opaco, y Derbeachenko, que fue una sorpresa, realmente a mí me sorprendió, y ese es el tipo de boxeadores que mencionas que vienen saliendo, que pueden dar mucho de qué hablar si Canelo y este tipo de boxeadores aflojan. Entonces, le deseamos lo mejor al boxeador mexicano, que sea una buena pelea para él, y que el próximo año nos nos regale peleas espectaculares eh, que, que siga en la en la lupa que siga eh, en, el, en, el, en el medio que siga que siga haciendo la figura que ¿no? y que siga avanzando eso. en el libre por libras y, y nada más recordarle a, a la gente que nos sigue que que Escobar no es ningún flan tampoco eh. o sea fue no. campeón del mundo durante mucho tiempo sí, sí, sí. este dominó la, la división bastante tiempo pero dominó te menciono dominó fue que o sea, que se dio con Ward con Andrew Ward que perdió sí sí Pero él da invicto en esa división, sí. entonces va a ser una pelea interesante. Va uh, a... Va, va, va a sacar lo mejor. No, no va a ser otro bulto más, como muchos sí. piensan. No va a ser sí, un esperemos. rock fielding, no a ser, a va a, sacar Ojalá a su no ser... Ojalá no le haga daño tan rápido abajo y, y, y sea una pelea corta. Sería... Sería lamentable, será pero... Sería lamentable también para el ruso, pero bueno, vamos a esperar. Daniel, eh, tendremos boxeo ahorita en noviembre. ¿Tu vamos. pronóstico, Aldo? ¿No me lo has dado? Sí. Desde mi pronóstico es... Que nos vayamos? Que eso, Daniel, que... Saúl Canelo Álvarez va a ganar la pelea y para mí que la va a ganar. ¡Ay, a milagro esto! Yo sí. Creo, yo ahora creo. sí me preocupé, Aldo, creo que es la primera vez que das como candidato a ganar la pelea, Canelo, ahora <ríe> no voy a hacer que ahora... Que yo a ser, ah, que ah, la... Imagínate, ¿no? No, no creo que, que va a, que va va a ganar periodo. la pelea y entramos tempranos, creo que antes del 6 o en el 6, pero no si pasa. Si se dedica a atacar, este, puede lograrlo. Aldo, yo creo que sí, yo creo que no le conviene dejar que la pelea se haga vieja por la cuestión de Del, el puro la, apodo, lo, algo, el, ¿no? Del la la de La merma de los golpes. Y bueno, voy voy con que gana Canelo, no voy con Canelo, eh, que quede muy claro. Tu pronóstico es Señores, eh, escúchenos en nuestras próximas cápsulas, tendremos la pelea de Julio César Chávez Jr. contra Daniel Jacobs, también Andy Ruiz. Eh, en su revancha Defendiendo Yo eso Que no mundial. le quiso prestar Los cinturones Ni para la foto <ríe> Y bueno señores Estamos muy contentos De estar de vuelta Con ustedes Espero les haya eh, Servido y gustado Este Esta cápsula Daniel Bienvenido de regreso. Aldo, como siempre, muchas gracias. Esperemos que el boxeo despunte este próximo año para poder estar en más transmisiones y a ver si nos vuelven a mandar a Las Vegas. Esperemos, esperemos. Ay, claro que sí. Muchas gracias a nuestro patrocinador de esta cápsula, Ambulancias México Sur S.A.D.C.B. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, que bien.